Egunon y Berrión Saiora, bienvenidos a Berrión. Estáis escuchando Berriozar y Riatia en el 100.8 DFM. Hoy es viernes, sí, por fin, por fin es viernes 20 de enero de este 2012 Comenzamos nuestro Berrión, como siempre, con la previsión meteorológica Ahora mismo... Tenemos 9 grados de temperatura en Berriozar y el tiempo eh, mayormente nublado Una temperatura que se aleja bastante de la que os veníamos dando los días anteriores Con temperaturas que rondaban los 0 grados Pero ahora mismo pues eh, tenemos un tiempo bastante templado Aunque eso sí, lluvioso, ya que eso es lo que se dice que, o lo que se predice Que vamos a tener durante todo el fin de semana Tanto hoy como mañana, temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 10 grados, ligeramente superiores el sábado, pero eso sí, lluvia, lluvia y más lluvia que puede que vaya remitiendo el domingo ya de cara hacia la semana que viene. Y en el magazine de hoy vamos a tener muchísimas eh, cuestiones que contaros, eh, un montón de temas eh, relacionados, como no, con eh, Berriozar. Hablaremos de esa nueva plataforma constituida ayer para dar respuesta a los desahucios eh, provocados por eh, el impago de hipotecas eh, de esos... Eh, de esas hipotecas contraídas con los bancos hablaremos también de danzas con los miembros del grupo de danza sullargui o mejor dicho con los monitores, estos los profesores que animan a los más chiquis de Berriozar a dar sus primeros pasos en el mundo de la danza tradicional, hablaremos de todo ello en los próximos minutos y ya no nos demoramos más con presentaciones puesto que tenemos muchísimas cosas que contar y lo hacemos enseguida con nuestro informativo Bien, y como os decía, damos comienzo a este informativo con las noticias más destacadas de la comarca de Pamplona y eh, de Navarra. Empezamos precisamente por eh, Navarra con eh, un impulso a la inscripción en el modelo de... Eh, que por parte de las asociaciones eh, y organismos que trabajan en favor del euskera, asociaciones de padres y de pro del profesorado, así como organizaciones en favor del euskera, hicieron público ayer un comunicado conjunto para animar a los padres y madres a que matriculen a sus hijos en el modelo D en Navarra, ya sean en Icastolas o en centros públicos. Eh, EKAE, ICASTOL en el Carte A Netle, Nice, Orcenicas y, y Topagunea lanzaron ayer una campaña bajo el lema Conéctate a la, a la enseñanza. ...verde para fomentar el conocimiento de los niños de su propia lengua. El euskera es una lengua viva y cotidiana en nuestro entorno... ...y esto ayuda a que, un futuro, a, eh, a que en un futuro perdón, el aprendizaje de otras lenguas... ...sea más natural para ellos, afirmaron en su comunicado. El lema de la campaña está ligado a la ecología... ...puesto que también es ecología apostar por la diversidad lingüística y cultural... ...apostar por lo cercano y lo global. Por otra parte... Todos remarcaron el éxito del modelo ya que ha sido pionero también en conocimiento de terceras lenguas como el inglés y señalaron que actualmente es sumamente importante que los niños sepan desenvolverse en un entorno multilingüe. Actualmente, en torno a un tercio de los niños navarrios se matriculan en modelo D. Y nos centramos en Pamplona, en el barrio de Echavacoitz, que considera la inversión en ascensores una conquista del barrio. La noticia de la previsible aprobación hoy de una inversión de un millón de euros para mejorar la accesibilidad en Echavacoitz ha sido recibida por los vecinos como un triunfo propio. Una conquista labrada a base de reivindicación, fruto de concentraciones, caceroladas y hasta cortes de carretera en los últimos meses. La novedad, sin embargo, ha sido acogida también con cierto escepticismo debido a los precedentes relativos a la instalación de ascensores en Grupo Urdanoz y Vistabella. Desde la plataforma vecinal de Chabacoit consideran que el de las barreras arquitectónicas es un problema importante más dentro de una larga lista y ven una clave fundamental. El barrio está hipotecado al pesis del tren de alta velocidad. Por eso ayer se decidió en asamblea iniciar movilizaciones para pedir la paralización de este pesis. Es evidente que lo que se ha conseguido ha sido gracias a las protestas de los ciudadanos. De haber estado quedado, de haber estado quedado en el olvido, el barrio Ha pasado a estar en la actualidad política gracias a las movilizaciones de los vecinos, que son a quienes hay que felicitar, explicaba Joseba Ginés de la plataforma vecinal. Según señala, esta inversión viene a solucionar una deuda histórica del ayuntamiento en relación al aislamiento de Chavacoit. Sin embargo, se trata de un problema más dentro de una lista que, lamentablemente, sigue siendo demasiado larga. <risa> y seguimos hablando de concentraciones de movilizaciones eh, populares esta vez eh, Aranzadi Viciric el movimiento Aranchadí Viciric que protagonizará hoy una protesta desde las nueve y media de la mañana ante el ayuntamiento de Pamplona para denunciar la presumible aprobación en el pleno de una modificación presupuestaria por la que se incluiría en los presupuestos de 2012 la primera fase del proyecto de intervención en el meandro desde este grupo piden una última reflexión para replantear el pro el proyecto eh, que destruiría eh, centenares de metros cuadrados de zona verde... ...para convertirlos en un aparcamiento y en un enorme vial. Este grupo entregará una cesta de verduras y hortalizas de Arantzadi... ...al alcalde y a los ediles. Además, en este mismo Pleno Municipal... Nafarroa Bai presentará una moción pidiendo el pago de las subvenciones... ...que el Ayuntamiento adeuda a Las Peñas, San Fermín y Armonía Chantreana. El PSN pedirá el mantenimiento de los equipos de intervención... Y Bildu, por su parte, propondrá un análisis de la situación de los barrios. Asimismo, Izquierda a Izquierda solicitará que una empresa municipal se encargue de la limpieza de edificios y del mantenimiento de la jardinería. Y precisamente de jardinería hablamos, eh, ya que los jardineros de Iruñerría, entre ellos los de Berriozar, apoyan a los trabajadores de Eulén y Ciclo. Los empleados municipales de jardinería de varios municipios de Iruñerría, entre los que se encuentran los de Berriozar, han transmitido su solidaridad a los trabajadores de las empresas Eulen y Ciclo, encargados del mantenimiento de los jardines públicos de la capital navarra y afectados por sendos expedientes de regulación. Los trabajadores de jardinería destacan en ese sentido en un comunicado la importancia de las zonas verdes en la calidad de vida de los ciudadanos y para el medio ambiente y consideran que los recortes no deben recaer sobre el número o la calidad de los empleos. Por ello, apuestan por soluciones imaginativas como potenciar el ahorro mediante estrategias de reducción del uso del agua, abonos y productos químicos, haciendo posible una jardinería más sostenible y económica. También creen que podría estudiarse retrasar eh, posibilidades Posibles compras de materiales o maquinaria para otros años u otras medidas, siempre que vayan encaminadas al mantenimiento de los puestos de trabajo y, por tanto, de la calidad de las zonas verdes. Firman el comunicado empleados de jardinería de Ansoain, Aranguren, Beriain, Berriozar, Burlada, Cendea de Galar, Cendea de Olza, Egues, Echauri, Huarte, Noain, Valle del Orz, Orcoyen, Villaba y Cizur. Y seguimos hablando de la comarca de Pamplona. Nafar Valle ha dejado la Junta de Gobierno de Hues, tras no invitar a José Cho Andía el alcalde, a Bildu, Izquierda Esquerra y Partido Popular. El grupo municipal de Nafar Valle, en el consistorio del Valle de Hues, abandonó ayer la Junta de Gobierno local, tras la decisión adoptada por el alcalde José Cho Andía de UPN, de no invitar a participar en la misma a los representantes de Bildu, Izquierda Esquerra y Partido Popular. Mientras que el alcalde opina que la Junta es un órgano consultivo cuya composición es competencia del primer edil, desde la coalición señalan que no parece ser demasiado ético en política el hecho de que, contando solo con seis de los 17 concejales del Ayuntamiento, se quieran tomar las decisiones sin contar con el resto. Nafar considera que el alcalde ha roto unilateralmente un acuerdo adoptado en julio por el que se invitaba a los concejales ahora excluidos a participar con voz y sin voto, razón por la que ha salido de la Junta. Esta nueva polémica se suma a la conocida esta misma semana, que hace referencia a la adjudicación en 2010 de una promoción de 138 viviendas de protección oficial en Ripagaña a Nasipa, aun cuando esta empresa participa con el 48,97% del capital en la sociedad mixta EWES 21.2, mayoritariamente pública y encargada además de redactar el pliego de condiciones. Además, el mismo día de la firma de esta operación se aprobó también un aumento de más de 400.000 euros en el contrato. Esta supuesta Estas irregularidades ya han sido trasladadas a los juzgados por parte de la oposición municipal al completo. Hablamos ya de las noticias más cercanas, de las noticias que afectan a Berriozar y de esa plataforma constituida ayer para frenar desahucios en nuestro pueblo. Ayer se puso en marcha una plataforma de vecinos y vecinas para luchar en contra de los desahucios por impago de la hipoteca de la vivienda. Se conocen varios casos y se decidió volver a realizar otra asamblea abierta el próximo día 9 de febrero a las 7 y media de la tarde para planificar las acciones a llevar a cabo ante la inminente amenaza de de desahucio que sufre una pareja con tres hijos que vive en la calle Arantzazu. En la asamblea a la que acudieron unos 40 vecinos y vecinas, entre los que se encontraban varios ediles berriozartarrias de izquierda a izquierda, Nafarro Abay, se explicó que el primer objetivo de la asamblea es ayudar a las personas afectadas y organizar las dinámicas de presión necesarias para evitar que en Berriozar no se lleve a cabo ningún desahucio. En las distintas intervenciones que hubo, se insistió en la necesidad de la La movilización para que los bancos sientan la advertencia y la necesidad de negociar salidas a las situaciones que se están produciendo por una crisis que han creado ellos mismos y que ahora quieren que paguen los que menos tienen según eh, comentaron y según afirmaron en eh, la reunión en la asamblea de ayer. También se explicó que ya está en marcha una iniciativa legislativa popular para proponer en el Congreso y el Senado españoles legisladores competentes en esta materia para que se acepte la dación en pago que que significa que, pagando, que si alguien deja de pagar un préstamo y tiene que abandonar la vivienda, no tenga que seguir abonando el dinero de la hipoteca. Escuchamos ahora a Ángel Lag, vecino de Berriozar y miembro de esta plataforma. Sí, bueno, hoy ha sido una asamblea constitutiva de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar. Entonces, el, ha venido 40, unas 40 personas... Eh, ha habido como tres puntos fundamentales el primero ha sido eh, explicar qué, es, cuál, qué objetivos tiene la plataforma eh, que es, evidentemente es de apoyo a, o autoapoyo entre todas porque todos somos afectados gente que está pasando situación pues, de desempleo, etcétera, que les, encima no pueden pagar las hipotecas, etcétera. entonces un poco cuáles son los objetivos de la plataforma en segundo lugar, el, el funcionamiento, eh, bueno, ¿cómo funciona la plataforma? Pues eh, eh, todos somos voluntarios, personas voluntarias, eh, luego se intenta, hay, bueno, se hace cuando vienen personas afectadas, hay cuatro o cinco personas que están con ellas y ven, ven un poco su caso, lo recogen, etcétera, Hay una serie de abogados que también voluntariamente les asesoran legalmente, hacen escritos o lo que sea para presentar y se intenta que, pues varias cosas, ¿no? O bien que negociar con el banco una moratoria porque ahora están en situación de desempleo sin cobro, incluso hay gente que no cobra ni renta básica. Eh, en segundo lugar, si, si no es posible la moratoria, eh, bueno, o si es posible, pues estar incluso un año o dos años, como ha dicho antes Felipe, que sin pagar absolutamente nada, a ver si mejora la situación económica y luego pueden seguir pagando el, esto. Hay gente que ya ve que no puede, entonces eh, ya está en una situación muy, muy mal y entonces se intenta que el banco eh, se quede con la casa para la cual le prestó el dinero, eh, que es lo que se llama la dación en pago, y que evidentemente eso suponga el que ya no tenga que pagar nada más de lo que, de, de lo que debes. Ellos se quedan con el, la casa para la cual le han prestado y ya no pagan nada más. Y también se intenta que haya posible, la posibilidad de que el banco le, les alquile a ellos mismos con una, pues un, un alquiler social de emergencia que se llama, pues con un una máximo de un 30% sobre lo, lo que puedan cobrar, Y tal. claro, el problema es que si les desahucian... ...y encima siguen teniendo la deuda y tal... ...no pueden tener ninguna nómina ni nada... ...porque inmediatamente todavía la deuda... ...la siguen teniendo pendiente... entonces le, le descuentan de ahí, ¿no?... ...entonces bueno, eso es un poco... El, y luego en el segundo punto... ...o bueno, la segunda parte de la reunión... ...ha sido el, un caso concreto de Juan y Julia... Eh, ...vecinos de aquí de Berriozar... Que, bueno, que les han notificado ya el 12 de enero, les han notificado y les han dado el plazo de un mes para entregar las llaves voluntariamente. Y si en el plazo de un mes no la entregan, eh, pues en una o dos semanas les expulsarán ya, les pondrán una fecha de desahucio y ya les expulsará el juzgado, el secretario judicial irá a expulsarles. ¿no? Me imagino que, bueno. Entonces, eh, ese es el segundo bloque. Y la tercera parte de la asamblea ha sido, pues, un poco. Eh, ...invitar a la gente a la creación de esta plataforma... ...a que acuda los lunes a las cuatro y media... Eh, al bueno, grupo de, o a la plataforma en sí... ...o bien que se apunten como apoyo... para ...cuando haya una, un posible desahucio para avisarles... ...para que estemos allí pues gente... ...y que no, que no les echen de casa... ...y se paralice el desahucio ¿no?... ...se ha quedado el día 9 de, de febrero... Aquí mismo en el Culturgune del Ayuntamiento se ha quedado para hacer una asamblea a las siete y media de la tarde para preparar un poco la posible respuesta al desahucio que, que es inminente ya, ¿no? Que el día 12 de febrero acaba, pues ya en una o dos semanas les van a poner la fecha de desahucio. Entonces, para ir preparando un poco posibles movilizaciones y ver qué, qué presión se puede hacer, hablar con la UCI, etcétera, ¿no? Con, con la, la entidad financiera que les, que les ha planteado el desahucio. Y seguimos con una noticia que ha dado mucho que hablar últimamente, y es que el informe de la Cámara de Comptos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de Berriozar. El pasado martes se hacía público el informe fiscalizador de Comptos referente al año 2010, en el que, entre otras cuestiones, se decía que Berriozar estaba lejos de su límite de endeudamiento y que el Ayuntamiento cumple la normativa vigente en cuestiones económico-financieras. Sin embargo, Diario de Navarra, en su edición del martes, ofrecía la información afirmando que Comptos había solicitado. Al ayuntamiento que cumpla las listas de contratos y que éste, además, no cumple de forma rigurosa el listado de contrataciones temporales. Pues bien, el alcalde de Berriozar, Xavier Lasa, ha querido salir al paso de esta noticia y ha remitido una nota aclaratoria a los medios de comunicación en la que desmiente lo publicado por el Rotativo de Cordovilla. Eh, Lasa afirma que la noticia obedece a una interpretación subjetiva de la redactora, más que a un resumen veraz y riguroso del propio informe, y desmiente categóricamente que el Ayuntamiento no siga de forma rigurosa el listado de las contrataciones temporales de personal. En el escrito, publicado hoy mismo por Diario de Navarra y disponible en eguzquiplaza.net, el primer edil afirma lo siguiente. Como alcalde de Berriozar, me veo en la obligación de desmentir tales afirmaciones y aseverar con rotundidad que el informe de la Cámara de Comptos no manifiesta en ninguno de sus párrafos que el Ayuntamiento de Berriozar incumpla las listas de contratados. Y desde luego, en ningún caso, se pone en duda que no haya un seguimiento riguroso de dichas listas. ¡Gracias! Hablamos también de los presupuestos municipales. Eh, ya se empiezan a conocer los datos referentes a este presupuesto, a estos presupuestos eh, del equipo de gobierno, de Nafarroba y Bildu, que reducen en un 27% el presupuesto para Berriozar, pero que aumentan, a su vez, el gasto social. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berriozar, formado por Nafarrobai y Bildu, entregó el miércoles al resto de grupos su propuesta de presupuestos para este año, cuya cuantía asciende a 8.600.000 eh, euros, un 27,5% menos que la previsión acordada para el año 2011. Mantiene más o menos el nivel de servicios actuales, pero ajusta bastante en cuestiones prescindibles, manteniendo e incluso aumentando el gasto social, que resulta importante en una crisis como la actual. Son palabras del alcalde Xavi Lassa. Ahora se abre un periodo de estudio y negociación para el resto de fuerzas para que realicen en sus aportaciones o enmiendas hasta el 8 de febrero. Entonces, la Comisión de Hacienda emitirá un dictamen que se llevará a un pleno extraordinario el día 15. El presupuesto de gasto corriente es de 6.101.000 euros, 252.650 menos que el año anterior, un descenso que Lasa atribuyó principalmente a que Berriozar dejará de ingresar unos 300.000 euros del Gobierno de Navarra, correspondientes al Fondo de Haciendas Locales y a programas y convenios suscritos, como el del Centro Laira, entre otros, que suponían 140.000 euros y que ha desaparecido, o la contratación de trabajadores para obras de interés social, que eran 130.000 euros. También ha suspendido el programa de minorías étnicas, eh, el de la Oficina de Atención al Consumidor, las subvenciones al Deporte, Base y Juventud, además de que se va a recaudar menos por las actividades económicas, según indicó el propio alcalde. Este recorte se compensa con un incremento de la contribución al haber crecido las viviendas habitadas con Artiberry y a la optimización de algunos servicios. En este sentido señaló que recaudarán unos 30.000 euros más correspondientes al fraude detectado en el plan de inspección fiscal y que prevén un ahorro energético anual de 40.000 euros en los edificios municipales tras realizar una auditoría y de 20.000 euros en el alumbrado público. Asimismo indicó que se va a ahorrar en seguros, vestuario, publicidad y suscripciones. Por contra, LASA aseguró que se aumenta el gasto social y de hecho el Ayuntamiento Se hace cargo de programas que hasta ahora subvencionaba el Gobierno foral, como la contratación de personal para obras de interés social y general y el programa de mediación escolar con minorías étnicas en Mendialdea. También mantienen la partida de 30.000 euros para la asociación Ayuda al Vecino. Y por último, hablamos de nosotros mismos, de Guzqui Plaza El Cartea, que celebrará su Asamblea General mañana, sábado 21 de enero. Guzqui Plaza El Cartea hace un llamamiento a todo el vecindario que tenga interés en apoyar nuestro proyecto comunicativo para Berriozar a participar en la Asamblea General Anual, que celebraremos mañana, sábado 21 de enero, a las 7 de la tarde, en los locales de la calle Artecale. 24. En la reunión se hará un balance de la gestión realizada durante el año 2011, especialmente de la puesta en marcha de Berriozar y Riatia, esta radio municipal que gestiona Eguzqui Plaza El Carte. Además, se presentarán los nuevos proyectos que la asociación tiene para 2012. Eguski Plaza El Carte hace un llamamiento a todas las personas interesadas a acudir a la convocatoria con el número de cuenta para tramitar la colaboración económica de tres euros mensuales que necesitamos para seguir haciendo realidad este proyecto comunicativo. Después de la reunión se llevará a cabo una cena en un restaurante de Berriozar. Para confirmar la asistencia basta con enviar un correo electrónico a la dirección eguskiplazacoac.com. Y terminamos este bloque informativo ofreciéndonos los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol para este fin de semana. El equipo de primera regional se enfrentará a la de Mar mañana sábado a las 4 aquí en las instalaciones de Berriozar. El equipo juvenil tendrá como rival a Larry Berry el domingo a las 10 y media de la mañana también aquí en Berriozar. Mientras que el cadete A se enfrentará al Canto Cantolagua hoy, eh, perdón, mañana sábado a las 10 de la mañana también aquí en Berriozar. El equipo cadete B tendrá como rival a la de Mar, también el sábado a las 11 de la mañana en el Colegio Maristas de Sarriguren, mientras que el infantil A se enfrentará al Don TV el sábado a las 12 y cuarto de la mañana en Berriozar. El equipo de infantil B tendrá como rival a la Icastola San Fermín el sábado a las 10 de la mañana en la propia Icastola San Fermín. En cuanto a fútbol femenino, tenemos eh, tres equipos aquí en Berriozar, el de regional femenino que tendrá como rival al Ardoy, el sábado a las 3 y media de la tarde, eh, partido que se jugará en Cizur Mayor. El equipo de fútbol 7 femenino tendrá como rival al Zarramonza el sábado a las 10 de la mañana aquí en Berriozar, mientras que el equipo de Boscos se enfrentará al Beriaín también el sábado, pero por la tarde, a las 5 y media de la tarde aquí en las instalaciones. De Berriozar. En cuanto a fútbol 7 masculino, el equipo de fútbol 7A tendrá como rival al Gaste Berriac el sábado a las 9 y media de la mañana en Ansoain. El equipo de fútbol 7B se enfrentará al Lescairu también el sábado a las 12 y media del mediodía en Berriozar. El equipo de fútbol 7C tendrá como rival Berriac el sábado a las 9 y media de la mañana en Ansoain. Tendrá como rival al Beticozcor el sábado a las 11 y cuarto de la mañana también en Berriozar y el equipo de fútbol 7D se enfrentará al Ermita Berri el sábado a las 12 del mediodía en el campo de Ripagaña en Burlada. Terminamos con nuestros equipos de Futbito. El Berriozar A se enfrentará al Gaste Berriak el sábado a las 10 y media en Ansoain. El Berriozar B hará lo propio contra el Ademar el sábado a las 11 en Berriozar. Berriozar C se enfrentará al Colegio La Reona el sábado a las 4 de la tarde en el propio Colegio La Reona. El Berriozar D tendrá como rival al Sagrado Corazón el sábado a las 10 de la mañana en el Colegio Sagrado Corazón. El Berriozar E se enfrentará al San Cernin el sábado a las 12 menos cuarto de la mañana en el Colegio San Cernin. El Berriozar F se enfrentará al Colegio Beñate Chepare el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar. El Berriozar G se enfrentará al Reona el sábado a las 5 de la tarde en el Colegio La Reona, mientras que el Berriozar H hará lo propio contra el Colegio El Huerto el sábado a las 12 del mediodía aquí en las instalaciones de Berriozar El Berriozar I tendrá como rival a la Icastola Mayor el sábado a las 11 y cuarto de la mañana en San Juan y el Berriozar J por último se enfrentará a Litaroa Huarte el sábado a la 1 en Berriozar Esto ha sido todo en lo que respecta a las noticias al bloque informativo de hoy. Enseguida volvemos, escuchamos un poquito de música y volvemos ya con nuestro turno de entrevistas. seguimos adelante en Berrión en Berriozar y Riatía estáis escuchando el 100.8 de FM o por internet en eh? eguzquiplaza.net y como hemos dicho antes íbamos a hablar de danza de Ullargi danza taldea y para ello tenemos con nosotros a Aitoro Teiza, Sayoa Azcárate, Aurkene Aroca y Oyane Morillo Aitoro Teiza y Sayo Azcárate profesores que estáis eh, mirando ya de riojo a, a vuestras dos alumnas a Aroca y Ollane Morillo a ver si se portan bien, bueno Caixo Egunon de Noi A ver si... no, no Creo que no se, os oye, no se os oye muy alto. A ver, otra vez. Egunon. Egunon. Muy bien, perfecto. Pues eh, lo he dicho bien, ¿no? Sois eh, todos de Ullargi Danza Taldea. Y, bueno, la primera pregunta yo creo que va a ser mejor para las jóvenes. Para Orkene y, y Oyane. Eh, primero quería saber, pues, cómo... ¿Qué tal vais en el en el en esto de la, de la danza y, y bueno pues eh, cómo no sé cómo os lo pasáis dentro de Ullargui danza danza taldea bien bien <ríe> o sea, bien ya me, me imaginaba no sé pero eh, os dan mucha mucha caña aquí los profesores o... un poco sí. un poco <ríe> <Bueno>. <ríe> No os paséis, ¿eh? <risa> aquí está Aitor o sea, poniendo... risas sí. Bueno, luego, luego cuando, cuando Aitor y, y Sayoa salgan de aquí, ya me contaréis mejor, <risa> a ver qué tal son como, como monitores. Eh, ¿Cuándo, está ya, para, para vosotros, para Sayoa y Aitor, eh, ¿cuándo empezasteis? ¿Cuándo empezó lo de Ullargi y Danzataldea? Porque hace la tira de años, ¿no? Sí, bueno, eh, esto empezó cuando, cuando se terminó lo de de Ausensi, que era el, el Grupo Chiqui de antes, ¿no? Sí, estaba gestionado antes el Grupo de Danzas Chiqui por la Pima Ausensi del Colegio Mendialdea. Uh -huh. Entonces, eh, en sí el Grupo Chiqui lleva como casi 25-30 años fácil. Y cuando la Pima lo dejó, lo cogió el Chori y formamos el, el Grupo Ulargui. Uh -huh. Y vosotros, en concreto, ¿cuánto tiempo lleváis dentro Uf. de...? Así haciendo de... Pues, eh, siete años... Sí, por ahí. O sea, yo y yo me parece que somos los que más. Sí, sí siete, sí, ocho. Por por ahí, llevamos mucho tiempo años, ya aguantando. Sí, sí ¿sois muy, sois, sois muy señoritas Rottermeier o, o sois más Cuando hay que serlo, ¿no? es. Sí. Hay que saber tirarse al rollo con los alumnos. ¿Qué es lo...? ¿Qué es lo más difícil con, con alumnas y alumnos así pues eh, jovencitos como, como Ollane y Aurkene? Que te hagan caso. <risa> no, eh, lo difícil es que, es que salen del salen de, de castorado del colegio o así y salen un poquito revolucionados. Entonces eh, tú vas ahí e intentas, e intentas que, que hagan lo que tienen que hacer, que es aprender a bailar, pero también tienes que comprender que tienes que dar un poquito de mangancha Porque, eh, quizás que no, ya no están en clase, ya no. Se piensan que no vienen a. O sea, que no es lo mismo que estar en Eric castro que no somos profesores normales. <risa> que casi somos sus colegas. ¿sabes? Muchas veces, Entonces ya les das la mano, te cogen todo el brazo. ¿A vosotras, eh, Aurkene o os, Yane, os gusta lo de bailar? ¿Cuánto, cuánto tiempo lleváis eh, en, el, en el grupo? Eh, seis años. ¿Seis años? Madre mía, tú. ¿Pero tú qué edad tienes ahora? Doce. 12. 12, O sea, que desde que eras muy pequeñita llevas, llevas bailando. Sí. O sea, que más vale que te guste. Estaba a salir como yo. Yo también empecé a los seis años. ¿Tú también empezaste mira, a los 6. Treinta y tres que gasto ahora y todavía <ríe> sigo. Mira, y mira cómo estás. ¿Y tú qué me, qué me cuentas? ¿Qué tal... Qué, no sé, cómo te ves bailando? Qué tal, ¿Qué tal te ves? Pues, bueno, no sé. ¿Cuántos años llevas? Yo menos que Yane porque empecé más mayor. Sí, empezaste que habrías empezado a los 8 sí o así más o menos uh -huh. pero también llevas bastantes años ya me imagino que eh... Que lo haréis muy bien ahora a estas alturas después de... Son un unas máquinas, año. sí, bailan muy bien ya, sí. sí estas mayores ya, ya tienen bastante estilo, tienen, ya la han cogido bien. Entonces uh -huh. ahora son capaces de... Además de que aprenden bastante rápido. Uh -huh. ¿Dónde, dónde soléis actuar el grupo Chiqui? Cuán, ¿Cuándo tiene Pues tiene concertados con el ayuntamiento por medio de convenio una serie de actuaciones en Berriezar, que son básicamente carnavales. Uh -huh. El día del Cholín, el día de Berriozar, el día 8 de marzo, en fiestas tanto en el Chupinazo como en el público, el día 26 de diciembre que es San Esteban y si luego sale alguna actuación a nivel de alguna de Nafarroa o alguna ronda de primavera a la que nos convoque Federación... Mm -hmm. Pues se va. Últimamente, aparte de las del ayuntamiento, últimamente solemos ir bastante a los, los danceregunas. Sí, sí, sí. Empezaron ahí con los danchería y ahora parece que no paran. Sí. Entonces, <risa> que se le ha cogido el gusto. ¿no? Ahora no, ahora parece que todos los años eh, se va haciendo en un sitio o en otro. Hace un par de años nos toca aquí empezar. Sí, y, eh, lo, lo recordamos y, y además que me imagino que será un cambio de rutina bastante bonito, ¿no? Para los. Sí. ¿Tanto para los profesores como para alumnas y alumnos? Siempre es un poco motivante, ¿no? O sea, que siempre salgas fuera a una cosa tan grande y que salga en el pueblo donde tú vives. Es bonito, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. <risa> pero muchísimo. la verdad es que es muy bonito. Y para los chavales y chavalas que bailan me supongo que... Mm, me que imagino que, que hombre, vosotras también, o ya Neurkener os lo que será bonito también salir de, de Berriozar para iros a un danzar y alguna no sé a donde sea a donde toque cada, cada año ¿os gusta más el, el ir a esos sitios o, o el o el bailar aquí en pues eh, en fiestas o o en, o en otros esos días que son más normales? Eh, ir a otro sitio siempre es mola más es, que siempre... sí, pues es salir aquí, como de excursión ¿no? aquí en Bergazar siempre eh, también no sé yo también lo veo yo cuando era crío también me, me gustaba bastante más siempre estabas aquí bailando en Bergazar siempre la misma gente siempre te está viendo todo el mundo eh, que son siempre los mismos entonces sales y aparte de que ves a otros bailar o, o así eh, Les ves, dices, bailan mejor que yo. O, o sea, me tengo que esforzar un poquito más, o, o siempre mola bastante más. Sí, cuando, os pasa eso, cuando veis a otras chicas, otros chicos danzaris de otros grupos de, de pueblos de fuera, sí. Mmm, sí. bailan mejor. Se pican, se, a pican, a o o hay hay pique. No no no. Hay, hay pique sano, hay pique sano, pero, pero las ves cuando están bailando los demás y les ves que no les quitan ojo. Dicen, ah, míralas, míralas. Hombre, me imagino que también será motivante, ¿no? O sea, será una, sí. a, una forma de que pues, la, los danzaris hagan lo, lo, mejor, lo mejor que pueden, ¿no? Para, para intentar sí. superar. A... Hombre, las comparaciones nunca son buenas, ¿no? Pero ahí está el ver que hay gente, pues, que baila la verdad es que hay gente que baila muy bien o gente, otra gente que baila peor uh -huh. pero bueno siempre te fijas en el que baila mejor ¿no? y si eso les motiva para esforzarse un poquito más, hacer más caso a, nos, a nosotros nos a facilita nosotros. el trabajo <risa> <Sí>. <risa> ¿Este año dónde, dónde toca? ¿O se va a hacer Danzari Chiquioguna? Pues sí que se va a hacer, pero desde Federación todavía no nos han comunicado exactamente dónde. Uh -huh. nos, a nosotros cuando nos tocó organizar el mismo día ya, ya sabíamos cuál era el siguiente, que era AOID, ¿no? Sí, AOID, sí. que habría sido, ¿Que ha sido el, el último que se ha hecho. Uh -huh. sí. Y, y no sé, yo no, no es que no en el de hoy no pude ir y no, no, y no la sé. La verdad nada. es que Federación todavía no ha comunicado exactamente uh -huh. a dónde vamos. Eh, Aitor, tú no pudiste estar, vosotras me imagino que sí habríais estado. ¿Qué tal, sí. ¿qué tal fue la experiencia del último danzar y alguna? Pues la verdad es que muy bonita. A mí me ah. contaron que muy bien. Sí, la verdad <risa> es que además desde Ulargi pretendemos o procuramos siempre organizar algún autobús para que los Aitas y más puedan dejar los coches aquí también y disfrutar del día. Y bueno, a ellos, a los peques, pues nos los llevamos nosotros, sin padres, sin madres. Entonces, que es mucho aparte, mejor, ¿no? Sí. Decir la verdad. Sí. Es mucho mejor para los padres, ¿sabes? Aparte de bailar, pues también es un día bonito. Bueno, no sé qué cuenten ellas, a ver qué tal se lo pasaron. Sí, ¿qué es lo que más os gusta de un día como el alguna Pues cuando bailamos. Cuando bailáis pero me imagino que ir en el autobús y sí. estar con todas las amigas y que no... Y que los padres, bueno, que estén cerca, pero que tampoco demasiado cerca, eso, eso también está bien, ¿no? Sí, sí. No, además lo bueno es que es eso, al estar tanto crío de, de todos los grupos y así, y es que además es que cuando terminan de bailar y así, venga, a comer a comer y a comer todos revueltos sí, sí, sí. claro cada uno en nuestra mesa y así pero igual detrás tienes al grupo de le saca al grupo de no sé dónde uh -huh. entonces están ahí cada uno a su bola y eso, y eso también mola sí. en cuanto eh, supongo que Como Chorizuri cogió las riendas, digamos, del, del Grupo Chiqui y se formó Ullargui, como, como ha explicado Sayo antes, me imagino que todos los danzaris chiquis que quieran seguir y que quieran dar el paso eh, tendrán oportunidad de hacerlo ¿O cómo...? En las bases de Ullargui está establecido que los, las chicas y chicos que forman parte de Ullargui estén en el Grupo Chiqui hasta los 14 años. Uh -huh. Una vez pasados los 14 años se les propone subir al grupo de los mayores, que es el del chori. Uh -huh. Hay muchos, sobre todo muchas chicas que lo hacen, chicos menos, pero bueno, se procura que en los grupos más mayores empezaran a motivarlos ya para que sigan bailando en el chori, que uh -huh. de eso se trata. Vos a vosotras ya con 12 años, me imagino que ya os queda poco, eh, ¿tenéis pensado qué es lo que queréis hacer? ¿Queréis seguir bailando? ¿Queréis seguir en el, en el chorizuri? ¿O...? ¿Habéis pensado ya? Sí, sí seguir. seguir. Si es que ¿Vais a seguir? Bueno, hay, hay cantera aquí en. Hay cantera, hay cantera. En, en Berriozar. Hay cantera de chicas, ¿eh? Yo, sí, de... Desde, aquí, desde aquí aprovecho para reivindicar a los chicos que, que se animan. ¿Y qué pasa con los chicos que no se es, animan? Es el eterno problema. Eso, eso viene desde mis tiempos ya. O sea, uh -huh. éramos, antes éramos poquitos y ahora son menos. Uh -huh. Pero, bueno, supongo que también influirá el hecho de que pues, hay, hay un montón de actividades fútbol, extraescolares... Fútbol, pelota, o... no sé qué. Uh -huh. y yo he perdido este año, por ejemplo, he perdido a algún chico por, por el tema de, de que coinciden con actividades extraescolares o que si uno uh -huh. coincide con pelota, el otro tiene que ir a fútbol y no puede... Que sale a las 7 y, y si yo empiezo las clases a las 6 y media, no va a ir el crío corriendo porque no sé qué. Y uh -huh. luego va a casa muy cansado que... Pero tienen que estudiar, tienen que... es el eterno problema, pero bueno, siempre ves las listas de actividades extraescolares y ves la lista de fútbol y está llena, y, uh -huh. ¿y ves la mía, la, la mía en concreto, que este año no me puedo quejar, que tengo ocho, pero... Bueno, es un grupo que, Oye, con ocho se puede con 8 hacer, con ocho se puede hacer algo, ¿no? Con ocho se puede hacer muchas cosas, pero ha habido tiempos de que... Sí, sí. De, que, de que casi he tenido sí. que meter alguna de estas a bailar <risa> a bailar con mis chicas realmente sí pues eh, desde aquí ese, ese llamamiento Hombre. a que a que todas aquellas chicas que, que que se animen que es algo bonito y que lo van a pasar muy bien además no Siempre, es, sí. es algo que, que les va a gustar en cuanto lo prueben no sí no que además hacemos las clases muy amenas y así que estas te pueden decir que Sí, son, son, son divertidas la las clases sí. Sí, sí. ellas son con su monitora y yo estoy con, con mis chicos al lado y casi se echan más risas de tonterías que digo yo sí, pero ¿os ríes con él o os ríes de él? de él gracias sí. ¿cuándo tenéis las, las clases? ¿cómo suele ser el, el horario? pues es? las clases son lunes, miércoles y viernes uh -huh. Y entonces eh, las horas que tenemos se reparten por los, dependiendo de los grupos. Cinco y seis añitos, que son los más pequeños, dan una hora a la semana. Y a partir de siete procuramos que se den dos horas y las más mayorcicas ya meten hora y media seguida a la semana. Uh -huh. entonces, eh, se reparten los días y las horas por los grupos. Uh -huh. Y aquellas personas que... Bueno, que igual son nuevas en Berriozar, no, no conocían el, el grupo Chiqui y están interesadas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para, apuntar, para apuntarse o para apuntar a, a sus hijas e hijos a, eh, a Ullargui? Pues ahora mismo eh, hay... Bueno, es tan sencillo como ir a la oficina del Ayuntamiento del Área de Cultura, uh -huh. hablar con Lidia o con Fermín, y ellos les informarán. Eh, hay grupos que ya tenemos completos, otros que como el de Aitor... Que aceptan más gente. Gustosamente. <risa> aunque, aunque empiecen tarde, da igual. ¿eh? Da, se puede da, da igual. Que yo les enseñe un poquito más rápido y ya está. No se, se les hace un, un, esto intensivo, un, un curso intensivo de, de hora y media y eh. en un día están listos. O sea, Perfecto, o sea, no, hay, no hay ningún problema para que se apunte cualquiera a mitad de curso. Eh, <risa> y si no, pues en los folletos de cursos que saca el ayuntamiento... En junio me parece que se puede hacer la prematrícula ya para empezar en septiembre del año que viene. Uh -huh. eh, ya para terminar, ¿cuáles son las próximas ocasiones en las que podremos ver a, a Ulargui? ¿Cuándo, ¿Cuándo os podremos ver pues la próxima Pues la próxima actuación que tenemos a la vista es eh, Carnavales. Carnavales, que se sale en la callejira con el Cholín, uh -huh. pero bueno, eso es en plan popular. Y la próxima actuación que tiene Ulargui ya como grupo es el 8 de marzo. Bueno, el fin de semana que se celebra el 8 de marzo, que será me supongo que la Plaza de Busqui, como otros años por la mañana. Muy bien, pues eh, esperamos veros allí esper que bailéis muy bien, que seguro que lo vais a hacer. Es que ricasco a, a todos, a Aitor eh, a Joan, a Urkene y, y Ollane por, por haber venido hoy aquí, por haber estado hoy con nosotros en el, en el Berrión de hoy que sigáis eh, bailando también, pasándolo también en, en clase y hasta la próxima más que Ricasco Surit Agor Agor I'm not a Hablamos ahora de la conquista de Navarra del año 1512 y, como no, de este año, de 2012, ya que por fin ha llegado eh, el quinto centenario, esa, eh, esa fecha señalada. Eh, que, en la que recordamos esa conquista del Reino de Navarra por las tropas castellanas, eh, para ello tenemos para hablar de ello tenemos con nosotros a Sergio Iribarren de eh, la plataforma 1512 2012, Nafarroa Bizirik, Caixo Sergio Egunon como decía, íbamos, vamos a hablar de la conquista de Nafarroa del año 1512, que por fin ha, ha llegado ese, ese año 2012 yo supongo que después de ...tanto tiempo preparando esta, esta fecha... ...preparando todas las actividades... ...en, en recuerdo de esa, de esa conquista... ...y para recuperar la memoria histórica... ...me imagino que parecería... ...que no iba a llegar nunca, ¿no? ...el 2012. Sí, pero bueno, ¿eh? No, o se dio ilusión también, ¿eh? Pero lo que pasa, bueno... Esto también debemos, ...siempre se ha dicho desde la iniciativa... ...que bueno, es el, el 2012... ...se toma un poco como excusa, ¿no? Se cumplen 500 años, eh, ¿no? ...del inicio de esa conquista en 2012... Pero bueno, el trabajo de iniciativa iba pues, un poco más allá, ¿no? Recuperar esa memoria histórica de los 500 años, pero sin olvidar también que en el 1200 también, pues bueno, ¿no? El Reino de Castilla, ¿no? Se anexionó, conquistó también otros territorios, ¿no? De, de Álava, de Guipúzcoa y del Duranguejado, ¿no? Pues que pertenecían a, a aquel Reino Navarro, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, y que después de 1511, pues bueno, pues hubo también otros hechos, ¿no? Pues que también, pues bastante, ¿no? Pues o sea, los, esos, esos intentos de... ...de recuperación del reino... ...entonces bueno, pues el 2012... ...nos sirve como excusa un poco... ...pues para hablar de la conquista... ...y socializar ese tema... ¿no? Y ...la importancia que tuvo... ...que tuvo esos hechos para... ...para lo que hoy actualmente vivimos, ¿no? Eh, entre las diferentes actividades que habéis organizado... ...para recordar esos hechos... ...y para que no se pierda esa, esa memoria histórica... están una charla que tendrá lugar el jueves de la semana que viene... ...aquí en Berriozar, en el Culturgune... En el eh, ...y también, supongo, que otras actividades... ...¿qué habéis, eh, habéis preparado para este año 2012?... Sí, pues seguiremos un poco, como has dicho tú, con los ciclos de charlas, las presentaciones de la iniciativa, bueno, que llevamos ya decenas y decenas hechas, y bueno, que en estas fechas, pues tenemos un montón de fechas, una de ellas es eso, ¿no?, la charla, presentación que tuvimos, que tendremos en Berrezar, luego también hemos empezado ya un proyecto que ya se presentó el año pasado, que es el amojonamiento de los castillos que defendieron el reino de Navarra, ya se puso el sábado pasado el primer mojón en el castillo de Isorro, en Escoriacha, en Guipúzcoa, y luego ya pues bueno, el castillo de irulegui está preparado en Oyarzun en bueno en Izarra, en diferentes sitios ¿no? entonces bueno, es una placa de metro y medio eh, cada placa tendrá una placa más chiquita que bueno pues que ahí recoge un poco la historia de cada castillo uh -huh. y ahí el, pues, el objetivo es un poco eso ¿no? la gente de los pueblos pues bueno o sea, con la excusa del castillo ¿no? de recuperar la memoria histórica porque bueno para nosotros para iniciativas es, es un hándicap no el hacer un Para hacer un salto de 500 años para recuperar la memoria histórica hace 500 años pues es difícil ¿no? Mm. pero tenemos la excusa esa no la excusa física del castillo castillos que había en bueno en infinidad de pueblos no de toda Euskal mm. bueno, pues, a a y en torno a eso no, me imagino Luego, que en también... algunos no, será más no, no, que en otros no, porque habrá algunos castillos no, que estén no, no, o que solo sí. queden restos no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, la mayoría, no, la mayoría, claro, el no, no, en tropas castellanas en cuando entran las tropas castellanas. Una, una de las cosas que, hace, que hacen es o sea, destruir esa, ese sistema defensivo no que había en el reino entonces bueno pues actualmente no pues quitando los que todos conocemos no pues el Javier Olite bueno, que luego han sido no pues ¿no? Eh, o han sido reconstruidos o han sido mantenidos por diferentes circunstancias no pero todos los demás están o sea están desaparecidos mm. eh, eso es eh, no hay que hay que valorar un poco tanto y damos eh, pues gracias o no o joder, pues vemos interesante la labor que ha habido en muchos sitios como el caso de Aizorrot, en el caso de Amayuno, en el caso tenemos, por ejemplo, de Irulegi o de Oyarto, ¿no? Que la gente, ¿no? Se ha juntado por Auzolán, o, o gracias a Aranzad y tal, ¿no? Pues que han hecho excavaciones, han recuperado un poco, ¿no? Pues han sacado los restos que había y ha intentado recuperar la historia de esos castillos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ¿no? Esa labor que se ha hecho es, es interesante. Luego, uh -huh. aparte de eso, pues otras iniciativas que tenemos, bueno, es pues el día más grande, así que estamos separando desde cada 16 de junio, haremos aquí en en Iruña y alrededor, bueno, ¿no? durante la mañana en diferentes zonas y luego ya a la tarde una, una marcha nacional con bueno, la que queremos invitar pues, a todo el mundo. ¿no? Queremos que no sea una manifestación al uso, ¿no? sino pues eso, ¿no? una marcha pues, colorida, que estén ahí pues, desde las comparsas de gentes cabezudos a grupos de danzas, a, a grupos de chistraris o gaiteros, a, a grupos de rock tocando encima de camiones, ¿no? ¿no? que sea ¿no? un poco el la muestra de esa lafarra viva que es el que sigue, ¿no? Durante, después de 500 años de conquista. Mm. Luego también eso, pues tenemos diferentes proyectos así, pues uno de, de, edición, digamos, de edición cultural, que llamamos, ¿no? pues uno, la revista Bregolla, no que estos días presentamos su segundo número, que va en torno a, a la construcción del monolito no que se construyó ya 12, en 1922, y bueno, hubo una serie de polémicas ahí en esa, en esa construcción, entonces pues ahí andaríamos, tenemos diferentes... Bueno, son textos preparados por Proyos Arte, uh -huh. ya tiene diferentes ya pues para sacar durante este año de, con diferentes temas. Entonces andaríamos por ahí. Uh -huh. Y luego también un poco, ahora también la semana que viene y vamos a intentar organizar pues un poco lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pues ahí, sí. como hemos comentado en diferentes pueblos, en diferentes barrios de, de Truzcalaría, ¿no? Pues gente o colectivos que están trabajando ya el tema, ¿no? Entonces queremos hacer un poco una especie de red, ¿no? de, de crear en los pueblos y barrios. ...pues las comisiones populares del, del quinto centenario ¿no?... ...pues para lo que se ha hecho hasta ahora autónomamente... ...bueno pues seguir ¿no?... ...en cada sitio pues con sus características... ...trabajando autónomamente el tema de la conquista que entre todas y todos pues tengamos una, uh -huh. una especie de relación, ¿no? Pues... Parece es llamativo por lo menos que una iniciativa popular, algo a priori pequeño, esté organizando más actos que el propio gobierno de Navarra. ¿Qué te qué te parece a ti en concreto, eh, pues los actos de eh, celebración y lo, lo digo pensando en lo que estoy diciendo de celebración con esa palabra que ha organizado el gobierno de Navarra. Sí, pues por pues, el momento, como has dicho tú, es bastante escaso, ¿no? Nosotros pues, también iniciativas somos de decir que el tema de la conquista para el gobierno de Navarra, para UPN, es, un, es una patata caliente, ¿no? Que tampoco mucho no, no, lo, quieren, no lo quieren sacar, no, lo quieren, ¿no? no quieren que se hable tampoco del tema en la calle, pues no, porque ellos saben y en sus bases, pues no, ¿no? El tema de la conquista es un tema muy peleagudo, muy, muy pele, ¿no? peleagudo sí, y bueno, y que, y que crea mucho debate, ¿no? Entonces, pues, bueno, el debate, digamos, que a la derecha, ¿no? Y a la derecha navarra española está, pues tampoco no se le interesa demasiado, ¿no? Entonces si sí queremos, bueno, no, pues que esa comisión que crearon yo el año pasado, ¿no? Bueno, cuando ya cuando la presentaron en su día ya dijimos también, pues bueno, que nosotros eso la, la iniciativa de 108.000 de la farra que ya desde el 2008 trabajando, entonces bueno, que por ese lado pues les hayamos cogido, ¿no? El la, adelante, la de, o sea, ya adelantera desde de muchos años, ¿no? Y pues crearon esa comisión también eso, pues que ahí tiene una especie de un congreso aquí en en el Palacio Real, ¿no? en el casco viejo, uh -huh. un congreso, bueno no, a todos los que invitaron de ponentes, pues bueno tenían la misma línea, ¿no? una línea eh, discursiva pues muy parecida ¿no? que tampoco no, no creaba debate, ¿no? siempre era bueno pues hubo una, hubo una conquista hubo una incorporación, ¿no? casi casi bueno, ya están empezando a cambiar, ¿no? el tema de la incorporación voluntaria y tal, pero bueno, tienen sus reticencias todavía, bueno ¿no? que hoy en día pues que se ve muy bien y que, y que estamos muy bien, ¿no? tal y uh -huh. como estamos ¿no? entonces uh -huh. un poco eso también pues lo denunciamos en su día ¿no? que es una, una entidad pública lo puede hacer, ¿no? Si hace algo además conociendo que el tema de la conquista, ¿no? Pues esto es una herida sin cerrar lo que tiene que hacer es crear debate y que la gente hable y, y que se sepa, ¿no? El tema y que se sepan las diferentes, las diferentes visiones. Uh -huh. Y luego también eso, pues, esta comisión o ¿no? desde que se Navarro un poco lo que se está viendo, ¿no? De cara a este año es un poco las actividades que están haciendo es más de cara al turismo, ¿no? Pues se ha visto ¿no? Lo de, el, el inicio de la de la famosa Vuelta a España hacerla en Iruña, en Pamplona, pues bueno, es un lo intentarán remarcar ¿no? dentro de los 500 años de anexión o ¿no? de conquista, como lo quieran llamar, pero es un poco ¿no? un acto bastante turístico, ¿no? bastante de cara a la galería. Uh -huh. O sea, el tema presentado, medio presentado en una feria de, de turismo en Madrid también, uh -huh. pues un, un tema con los castillos, muy ligado también a una iniciativa que ya tenían los hosteleros, no sé si en Olite me parece, ¿no? pues de cara a los castillos, de castillo de Olite y tal, bueno, es, ¿eh? uh -huh. son cosas como muy... ...muy maquilladas, ¿no? Muy, muy de cara a la galería, muy de cara al turismo, ¿no? Sin, sin de verdad querer entrar, ¿no? Pues al kit de la cuestión y al tema, ¿no? Pues la gente, pues eso, ¿no? Como hemos he dicho antes, una herida sin cerrar, son 500 años de conquista y la gente quiere saber, sobre todo porque hay un desconocimiento grande, ¿no? En, Lo que pasó hace 500 años. Perfecto, pues de todo eso eh, nos eh, informaréis también el, el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Culturgune, en esa charla sí. de presentación de la plataforma 1512-2012 en Afagio Eh, Por lo tanto, bueno, no nos queda ya más que darte las gracias, eh, Sergio, por Muy haber bien. estado hoy con nosotros y mucha suerte en todas las actividades que organicéis durante todo el año. Es que es ricasco. Bye, sube, mi esker. Agur. Bye, glarte. Y nosotros también nos despedimos, puesto que nos hemos pasado de nuestra hora habitual. Son las 10 y 5 minutos de la mañana. <tose> Solo nos queda recordaros que estaremos aquí, como siempre, el lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 10, en el 100.8 de FM y en eh, internet, en eguskiplaza.net. Ordurarte, Chincho, Aquisán, Taondo, Ayo.